To, to, to, todas direcciones. Una vez en la vida. Hacen faltado, escucha el sonido de ese pase. Vaya cañito por dos,、Gol. arrancas el cañonazo. Una chilena, y, pueda. y ahora l saludos amigos Una pueda a México? más Edición con ustedes de vez de quien Y bueno, estamos、eh, trabajando sin Lolo porque él está comisionado en Inglaterra sacando información sobre los acontecimientos últimos en relación a los comentarios sobre. Sobre los mexicanos. Está solo de chismoso, la verdad, porque, pues no sé, yo creo que hay muchas cosas para decir sobre esto, pero hacer una causa nacional y, y hacer tanto y g o t e me parece que, que no, no va y tiene mucho que ver con la forma de ser de, de nosotros los mexicanos, que manejamos siempre un doble discurso, ¿no? Por un lado、eh, te decimos que te amamos y por el otro lado te engañamos.、Eh, no sé. Eh, hay muchas cosas al respecto. Por ejemplo, tenemos el caso del de, de diputado, este Ariel, Ariel, algo se llama, es tan chafa su apellido, Ariel Gómez León el Chunco, que, bueno, en un programa de esos programuchos que, que hacen este tipo de gentes,、eh, insultó a los, al, a los haitianos diciendo que, que eran unos negros abusivos. Porque estaban parados afuera esperando que les dieran la comida y se la arrebataban. Es un pueblo que acaba de pasar una super tragedia que nosotros conocimos en el 85. Y yo vi con mis propios ojos cómo los mexicanos también íbamos con cara de, de abusivos y a, a buscar a ver qué, qué nos daban en los camiones. n o Entonces, no va a estas cosas que, que dice este señor. Negros abusivos, es más, no solamente eso, sino las groserías que vinieron después acompañando el texto y, y que si estamos jodidos, ¿no? o sea, son cosas que no se pueden decir, aunque ya se digan en la televisión, en el radio、eh, y se abusan de las groserías, como, como el único mecanismo para hacer reír a la gente, como si eso es lo único que nos hace reír a los, a los mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que la gente que está en los medios, que la gente que nos. Pasa las noticias o los programas de entretenimiento, nos considera un pueblo de idiotas, un pueblo de retrasados mentales. Fíjense, nomás, nuestras propias gentes nos consideran imbéciles al hablarnos de esa forma y al pensar que solamente con nuestras groserías al aire nos divertimos, ¿no?、Eh, y, y nos enojamos porque los de afuera dicen que somos un, un pueblo. Este... Eh, vago, lleno de irresponsables,、eh, flatulentos, o sea, pedorros para los que no sepan lo que es flatulentos, y pasados de peso. Y la verdad que, si somos un poco maduros en ese sentido,、eh, pues no están diciendo nada que esté alejado de la realidad, por más que nos duela, esa es la verdad. Hay una gran cantidad de gente que no trabaja en México. Y no porque no haya trabajo nada más, ¿no? sino porque se han acostumbrado a vivir de lo que、eh, la familia les da, o el padre, la madre los mantiene, a, hasta edades avanzadas. Por ahí tiene Joss en, en, en esta edición, precisamente, en el rincón de Joss. Él habla de la generación de los ninis, gente que ni trabaja ni estudia, y se consideran en un rango de edades bastante amplio, de los 14 a los 29 años. No lo dice él, lo dice un estudio. ¿no? Entonces, esto de que somos vagos e irresponsables, aunque no aplique para muchos mexicanos que probablemente sean muy responsables y muy trabajadores, igual algo por ahí nos pega a todos de esto, porque es una, una característica del pueblo, ¿no? No, nos, no nos comprometemos con muchas cosas, y esto tampoco lo digo yo. Hay un estudio realizado por Nexos, va. Por Nexos no, publicado por Nexos,、uh -huh. eh, en el cual se muestra precisamente esto que, que estoy diciendo: ¿no? el, el mexicano está más preocupado por lo individual, por lo suyo, que por el país. Así que es mentira que, que en México pues, salimos gritando ¡Viva México! y levantamos la bandera y nos sentimos muy mexicanos. Eso es mentira. Estamos peleando por la nuestra. Eso no lo digo yo. Lo dice un estudio, una encuesta realizada a mexicanos, es decir, lo dicen los propios mexicanos. O sea, no es, no es una invención. Hay mucha gente, el 81% de los encuestados, a quienes les interesa más lo suyo que lo demás. Entonces, mentira que, que hay nacionalidad, mentira que hay t a n t a amor a la patria, eso no es cierto. ¿Qué considera el mexicano de esta, de esta encuesta? Que el país tiene que, que modificarlo el gobierno, no él. Una muestra más de que no nos responsabilizamos por nada. Y si un inglés, o un, inglés, o un italiano, n un g l é s o i o un brasileño, o un chino, quien sea que diga que somos irresponsables, está diciendo la verdad, porque somos irresponsables desde el momento en el que no estamos considerando que el cambio del país no, no lo va a hacer el gobierno, lo vamos a hacer nosotros mismos. Con nuestro trabajo diario, con eso que tanto nos preocupa, con eso se hace el cambio. Pero siempre estamos esperando que otro haga, que o tome r t o la decisión, que otro se comprometa y que otro falle, porque así a nosotros no nos pasa nada. Y en realidad nos está pasando y nosotros somos los que estamos fallando, somos nosotros los que debemos cambiar, no, no el gobierno ni, ni todo lo, lo que esperamos externo que cambie. ¿no? Bueno, por ahí dicen también este. Estos comentaristas que, que somos pedorrones, flatulentos. Y bueno, yo viví 40 años en México y, y viajé muchas veces en camiones y en el metro. <ríe> y, y nadie me va a dejar mentir que te la dejan caer, pero como el mejor. Puede ir un tipo sentado junto a ti en, en ese asiento que va solo en, en el metro. Donde traes la, las nachas del tipo pegadas a la nariz y de ahí te lo suelta, pero te fumiga completito. Y te lo tienes que fumar porque ni siquiera a aire, no, no hay para dónde. Eso pasa, pero todo el tiempo en el metro, en el camión, en cualquier lugar, es más, en, la, en donde hay reuniones este, familiares o de amigos. El tirarse el pedo es el, el, el, el chistecito, ¿no? Y gozamos y nos divertimos con, con, el, con el pedo. Entonces, no están diciendo una, una mentira, están diciendo la verdad. Somos flatulentos, sí. Quizás por la alimentación, quizás por nuestra cultura, de, de que nos importa un poco, muy poco lo que el, el otro piensa y lo. No sé, lo que sea, pero somos. Esa es la neta, y eso es lo que dijeron estas gentes por lo. Por lo cual están haciendo tanto irigote en todos lados. ¿no? Están haciendo irigote porque le tocaron la espalda, va, abajo de la espalda, al embajador este, Eduardo Medina, ¿no? al embajador en, de México en, en Inglaterra. Por eso están haciendo ruido. Si no hubieran hablado de él, no hubieran dicho nada. Ahora, dicen que somos pasados de peso. Y bueno, tampoco lo dicen ellos. Lo dicen estudios, hay. Un Montón de estudios, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una, una organización de cooperación internacional precisamente para mejorar las, o analizar pos,、eh, posibilidades de desarrollo económico y social en, en, en los países asociados, dice y ubicó a México en el primer país con obesidad. Después corrigió y dijo: No, el primer país de, de, en el mundo que tiene obesidad. A las mujeres con sobrepeso es México. En obesidad, no, en obesidad somos el segundo. O sea, nomás estamos abajo de los Estados Unidos en obesidad. Pero en sobrepeso en las mujeres sí tenemos el primer lugar. Eh, esto, eh, ¿por qué hablo de esto? Es un tema actual, bueno, por el, el asunto este del mastreta, que entre comillas. Todo este escándalo, toda esta manipulación de este chismorreo,、eh, del cual i n c l u s i v e ya los presentadores pidieron disculpas, todo esto no trajo más que beneficios económicos o beneficios、eh, que no esperaban los,、eh, los desarrolladores del proyecto Mastreta, ¿no? porque a, a raíz de este chismorreo, bueno,、pues、ellos han tenido publicidad gratuita que estamos haciendo nosotros también. O sea, no estamos defendiendo la patria, ni estamos defendiendo la soberanía, ni estamos defendiendo la idiosincrasia del mexicano, ni nuestras costumbres, no estamos defendiendo nada. Le estamos dando publicidad gratis al proyecto Mastret. Ahora me van a decir, bueno, pero es un auto mexicano, por ahí le estamos dando a un mexicano. Vamos a ver cuánto del dinero que produce esa empresa se queda en México. c u á n t o de esos beneficios que supuestamente vamos a tener los mexicanos por las ventas de esos automóviles van a llegar a los bolsillos de cada uno de nosotros? Entonces, no nos hagamos tontos. Mentira que creemos en México. Las encuestas lo dicen, lo decimos nosotros los mexicanos cada vez que nos encontramos uno con otro en la calle. A mí me importa lo mío. Si lloran en, en mi casa, que lloren en la tuya, pues mejor que lloren en la tuya. Dijo. No nos hagamos tontos y no hagamos ruido donde, donde no hay para hacer. ¿Y por qué hablo de esto? Decía yo, ¿no? Pues porque acabamos de pasar un periodo de elecciones para el e l e c c i o n a d o r nacional y, bueno,、eh, la cantidad de votos es, es realmente da risa, ¿no? Es, es muy poca la gente que vota. En realidad, la comunidad mexicana no es así súper, súper grande, pero es una comunidad grande.、Eh, Es la tercera más grande en Latinoamérica.、Eh, tiene bastantes socios activos. Después, en la próxima edición, vamos a hablar con Joe sobre este tema más a profundidad. Pero sí quisiera hacer la, la, la anotación, ¿no? Porque viene el caso.、Eh, todos ofrecen y hablan y dicen que por México, por México en, en relación a la selección de fútbol de m a n a g e r son, ¿no? Eh, vamos a hacer que México y que la comunidad mexicana t e n g a una selección muy buena y que vamos a, a hacerlo mejor, vamos a buscar, vamos. Y sabemos que eso no es cierto porque、eh, la cantidad de votos hablan de una muy poca participación, es decir, que la comunidad mexicana ni siquiera está enterada. <risa> y si está enterada, no le interesa porque no vota. Ahora, a q u é vamos a hacer? Si yo soy un candidato para seleccionado nacional, para director técnico nacional, ¿qué voy a hacer? Voy a convocar a los que sí participan, a esos 400 y pico que votaron, les voy a decir, les voy a vender la idea de que esto es por México, de que vamos a ser mucho mejores. Y entonces una serie de, de, de muchachos jóvenes, jóvenes en el juego, jóvenes de. De madurez, porque a lo mejor son más grandes, pero de, de mentalidad infantil, se, se ponen a, a crear cuentas fantasmas para tener un montón de, de cuentas por ahí e l momento de las elecciones y ayudar a alguno con la idea de que, bueno, no, pues van a ir nuestros jugadores a la selección. Y por ahí después este, vamos a ver algunos ejemplos. De, de lo que ha pasado en todos estos casos, pero principalmente los jugadores de selección necesitan tener experiencia, así que todas las gentes que están en quinta, cuarta, tercera, i n c l u s i v e me atrevo a decir que hasta segunda división, y que tienen jugadores que piensan que pueden ser llamados a la selección y que se ponen a hacer cuentas fantasmas para después favorecer con esos votos. a l g ú n candidato, ya sea porque es de la federación, porque es su amigo, porque piensa que le va a cumplir la promesa llamada a sus jugadores, está equivocado, porque lo más importante para el jugador de selección es la experiencia. Un jugador sin experiencia no puede ser un jugador de selección, y si es, denota evidentemente el favoritismo de un seleccionador, y eso está castigado en Managers. Hay todo un desarrollo, inclusive hay un, un tema en. Con el director técnico de la selección argentina, que acaba de ...de manager zone, ¿no? ...que acaban son... violar algunas reglas al respecto. Después por ahí les pongo el link para que lo vean. Entonces,、eh, ¿qué pasa? Que intentamos favorecer a algún candidato, armamos un montón de cuentas, nuestros jugadores no van a ser llamados y ya le partimos el queso al, al juego, porque ya lo ensuciamos con lo que traemos de la vida común. Y este juego. Puede ser muy limpio, puede ser muy bueno, puede ser muy gratificante para todos. Y realmente México puede llegar a tener un buen equipo nacional si es que todos participamos, pero participamos bien, no creando cuentas fantasmas que al f i n quienes revisan el juego las van a detectar y van a anular votos. O sea, es absurdo pensar que podemos brincarnos todas las, las barreras que existen para, para poder llevar a cabo este tipo de. de Prácticas fraudulentas. ¿no? ¿Qué n o pasa? Que bueno, por ahí en, también en el, en el、eh, artículo que está subiendo Jos podemos oír una plática entre una senadora y un diputadillo ahí.、Eh, es la mujer esta, ¿cómo se llama? Claudia Corichi, la hija de una perredista, Amalia García. Este. En la que se escucha un, un este, una plática entre ellos, obviamente se, se nota que la mujer está hasta las chanclas, y es precisamente lo que, lo que estamos haciendo nosotros. Mira, yo te voy a llevar, y te voy a hacer, y te voy a pedir, y te voy a poner. Escuchenla, el link está en, la, en el rincón de Jos,、eh, está en la última página de esta edición, está, está bueno, está. Por lo menos para que podamos abrir un poco nuestra mentalidad. n o Yo supongo que, que esto algunos lo estarán cuestionando y todo, pero no se trata de que peleemos, ni, ni de insultarnos, ni de decir este, que si tenemos o no tenemos razón por lo que dijeron los ingleses. Nosotros hemos dicho un montón de cosas. Este diputado que insultó a los negros, por ejemplo, a los negros、eh, haitianos y los llamó negros abusadores. O Negros abusivos. Y como ese, muchos más, Polo Polo, que habla de los、eh, homosexuales, de los españoles, de, de los argentinos, de, de los chinos, de, y se mofa de todo el mundo. ¿Y quién le dice algo? ¿Quién, hasta nos reímos, ¿no? Entonces, nosotros somos más xenofóbicos y somos más este, racistas que, que cualquier otro, puede ser. O igual que otros, quizás. Entonces, no tenemos boca para andar haciendo una campaña. De defensa nacional, de, de todo este rollo, porque no estamos defendiendo nada, nos estamos haciendo tontos. Entonces, la verdad, queremos defender algo, hagamos de este juego algo limpio, algo que valga la pena. Ayudemos, sí, a los seleccionadores, a los candidatos haciéndolo bien y a los que queden como, como directores técnicos de la selección. Digámosle qué es lo que necesita, tratemos de tener lo que ellos necesitan. Y busquemos la mejor forma de que realmente México pueda tener un, un, una selección triunfadora. ¿no? Bueno,、eh, yo los dejo porque en realidad este tema daría para mucho más, pero los voy a aburrir. Nos vemos la próxima semana. Vamos a estar por acá. Lolo, Jos,、eh, que tiene algo muy interesante para decir al respecto de las s elecciones y de muchas otras cosas más. Y un servidor. Nos vemos dentro de 15 días, muchachos. Muchas gracias por su atención. Que la pasen bien. Y bueno, pórtense bien. Ya no eran travesuras. Hasta luego. Los macos del balón salen al campo. El equipo entrenado por Guardiola mueve la bola. Roberto Carlos por la banda pasa Cantona. Ese para Johan Cripp. Este mueve para Lampar. Recibe Maradona. Torres, el niño que...